When you're a when you're a stranger faces look ugly when you're alone Crónicas del misterio when you're alone seguramente bueno pues entraría dentro de esa catalogación a prestes Filos se le fue cayendo la piel a cachos después de su encuentro con un extraño artefacto en Brasil es uno de esos casos verdaderamente estremecedores y el relato que ha llegado hasta nosotros impactante, ha impactado por supuesto a nuestros colaboradores a Lorenzo Fernández y a Manuel Carreyal, buenas a los dos Buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Que en realidad un habéis hecho un lifting de piel, No, Para que mm. no, os pase... no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, O sea, seca la no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, de no, casos que vosotros habéis investigado directamente y personalmente, pero... Citar el caso de Prestes de Filo, eso hay como citar parte de nuestros orígenes dentro de esas sí, sí, temáticas, por porque todos lo hemos leído y el relato es verdaderamente estremecedor. Y lo decías tú ahora mismo, un rayo, una luz procedente de un objeto de, desconocido y le genera una serie de, de problemas que acaban finalmente con su vida. Lo que pasa claro. es que, como bien dice Manuel, eh, estábamos hablando hace, hace unos minutos fuera de micrófonos, pues que normalmente cuando empiezas a reinvestigar un poquitín los casos te das cuenta de que... Bueno, pues hay algunos añadidos que no deberían de estar ahí, ¿no? Que de una forma u otra aumentan aún más la leyenda de casos que yo creo que no les haría falta porque la génesis es lo suficientemente contundente como para no exagerarlos, ¿no? El caso de Joao Prestes Río es un clarísimo ejemplo de ello. Tenemos que ubicarnos mes de marzo del año 1946 en la pequeña localidad de Arasarihuama, en el estado de Sao Paulo. Este hombre era un pescador que cada día se iba al río Tieté con un amigo suyo, pescaba, volvía a casa, hacia la cena, en fin. ...una rutina pues prácticamente casi casi monótona, ¿no? Pues bien, en esa ocasión, estamos hablando del 16 de marzo de 1946... ...al regresar a casa, el pueblo estaba en fiestas... ...Ara Sarigwama celebraba las fiestas... ...y bueno, pues él se encontró con la puerta cerrada... ...su mujer tenía la costumbre de dejar la, la llave... ...aunque allí la verdad es que las llaves tampoco hacían mucha falta... ...pero en fin, le dejaba la, la llave debajo de la pequeña alfombrita... ...que tenía justo a la entrada... ...y se dio cuenta de que a la mujer se le había olvidado... ...bueno, pues empezó a maldecir a los santos... ...a todo lo que se le pasó por la cabeza... ...porque evidentemente tenía hambre... Y quería cambiarse y quería sobre todo cenar... ¿No? ...y se percató de que justo al lado de la, de la puerta de la casa... ...había una pequeña ventana, un ventanuco... ...por el que prácticamente le cabía la cabeza... ...pero Manuel, que sabe mucho de los ambientes carcelarios... ...dicen que por donde entra la cabeza... ...entra ya todo el cuerpo, ¿no? ...bueno, pues este hombre efectivamente fue a meterse por aquel ventanuco... ...y de repente, en un momento determinado... ...aseguró que del interior de la, de la vivienda... Eh, ...se manifestó... A apareció pues eh, en un en milésimas de segundo una luz muy potente que le acabó eh, pues quemando como él decía hasta la barba, ¿no? Uh -huh. eh, Joe Prestes cayó al suelo con mucha violencia, quedó prácticamente inconsciente y a su socorro acudió un enfermero, vecino suyo, llamado Aracy Gomide que fue el primero en atenderlo bueno, pues a partir de aquí se desarrolla toda una historia, quizás un poquitín exagerada pero, pero verdaderamente divertida por lo que tú decías, ¿no? porque yo creo que un poco nos remonta a esos orígenes de estos temas cuando empezábamos leyendo, devorando información y casos como el de Joao, pues despertaban nuestra imaginación hasta límites inconfesables ¿no? porque decían que a partir de ahí Aracy Gomide, para llevar a, a Joao al hospital cercano, tuvo que poco menos que echarlo encima de una carretilla, y el pobre Joao sin sufrir, eso sí, ningún tipo de dolor con la piel muy chamuscada pues conforme pasaban los minutos esa piel se iba descomponiendo se iba cayendo al punto de que en un momento determinado cuando a punto estaba de llegar al centro de salud de Joao salvo huesos algún cartílago eh, pues un poquitín de carne poquito más quedaba y sin embargo él seguía decía Aracigomide que seguía hablando y mucho ¿no? sin percibir ese tremendo dolor que, que en teoría pues cualquier ser humano en esas circunstancias si no te mueres pues eh, sufres mucho claro Este es el eh, caso típico que se suele citar también el de Casalandro, sobre el que hablaremos eh, otro día en el año 80 en los Estados Unidos, en, en diciembre del año 80 cuando la aparición de un objeto extraño provoca una serie de quemaduras en los testigos y esas eh, quemaduras finalmente derivan en algo tan grave como que acaba provocando por cáncer cáncer de piel, la muerte mm. de algunos de aquellos eh, testigos. La gran pregunta que nos eh, podemos hacer a partir de este caso y ahora mismo vais a comentar tanto tú, Lorenzo, como Manuel algunos casos ocurridos en Nuestro país Pero la gran pregunta es si se trata de una agresividad intrínseca dentro del fenómeno ovni o la proximidad a una tecnología desconocida puede provocar una serie de efectos fisiológicos que son muy conocidos dentro del mundo de la ufología. Mira, antes de que hable Manuel, y con este término ya, no quiero tampoco acaparar los, los minutos de la sección de hoy. Pero sí sí me gustaría decir que con el tema de Joao, la sensación que da es que, bueno, en primer lugar, ellos lo identificaban con algo muy conocido en la zona, sobre todo dentro de lo que es el entorno de la leyenda más negra, a lo que llamaban boitatá. Buitatá no dejaba de ser una representación casi casi diabólica, que en determinados días se aparecía, y no precisamente para hacer el bien, ¿no? En el caso de Joao, pues tuvo la mala suerte de encontrarse ese día con Boitata, según el mismo intérprete. Lo cierto es que posteriormente tenemos que irnos al año 76, cuando es reinvestigado el caso, mi eh, Gomide cuenta lo que yo acabo de contar, exagerando un poquitín la historia, porque posteriormente, en el año 1999 quiero recordar que fue, un, un querido compañero reportero, Pablo Villarrubia, estuvo allí estuvo entrevistando a familiares de Joao Prestes y efectivamente le dijeron que se encontró con esa luz, que la barba prácticamente se le quemó, que quedó completamente inconsciente en el suelo, el rostro completamente quemado, pero de esa otra versión de un hombre que prácticamente se va descomponiendo conforme lo llevan al hospital, pues nada de nada. No había que desdeñar que los daños que había sufrido eran muy grandes y que prácticamente le provocaron la muerte, pero quizás no tanto como, como se decía por parte de la Cicomite. Ahora, lo que está claro es que lo que fuera... Era algo que se manejaba de una forma inteligente y que, bueno, pues la intencionalidad que tenía, por lo menos aquella noche, era la de hacer daño, como de hecho se hizo, ¿no? La versión española de este caso podría considerarse, Manuel, que lo conocese perfectamente, y lo estuviste investigando, el de Miguel Fernández en Sevilla. Sí, lo que ocurre es que el caso de, no es tan de terrible, Fernández Carrasco pero, no es tan terrible, pero a mi juicio incluso es más interesante, porque tenemos que remontarnos... Al 28 de enero de 1936, en aquel momento, Miguel Fernández Carrasco era un peón agrícola de 24 años, que esa noche eh, había salido con su novia, Carmen Alvarado, de 20, regresaba ya hacia su pueblo, eh, haciendo escala en Sanlúcar la Mayor para dejar a su novia y él regresar ya a unos cuatro kilómetros a Benacazón, en Sevilla, y cuando se despide de su novia y está caminando hacia su pueblo, a eso de las doce y media de la noche, él cuenta siempre es lo que él cuenta, que ve una luz, una estrella fugaz, una especie de estrella fugaz que cruza el cielo. Al cabo de unos minutos vuelve a verla de nuevo, cruzar en dirección contraria, y aproximadamente a la una de la madrugada, ese cuando está casi a un kilómetro de, de su pueblo, esa luz se convierte en lo que él describe como una nave, como una nave muy atípica, porque además no describe el típico platillo volante, ni el típico objeto convencional de la casuística ovni, Eh, lo cual lo hace más interesante que se si cabe sino una especie de cabina telefónica de 3 metros de alto por unos 2 metros de diámetro con una especie de cúpula y un tren de aterrizaje que aterriza a unos 5 o 6 metros de él siempre según su relato y es un, un, lo, lo que hacemos nosotros ¿no? eh, Joseph Allen decía que el ufólogo no investiga ovnis investiga relatos sobre ovnis bueno pues según el relato del bueno de Miguel De esa especie de cabina extraña surgen dos individuos vestidos. Él, él, él lo describía como si llevase un traje de hombre rana, de neopreno, muy ceñido al cuerpo, ¿no? Y decía, por aquí tengo en, en las notas, una expresión encantadora. Decía que debían hablar en francés o en americano porque yo no les entendía nada. Yo solo sé hablar español y aquello no era español. Bueno... El, el buen hombre sufre un ataque de pánico más que comprensible y echa a correr pues, todo lo que le dan las piernas. Y por el rabillo del ojo, repito siempre según su relato, dice que esos individuos vuelven a, a introducirse en ese objeto, que ese objeto despega en diagonal y comienza a perseguirlo, emitiendo una luz muy brillante. Los hechos son que esa noche sus hermanos, eh, sus padres habían fallecido, y él cuando yo estuve allí todavía seguía, seguía viviendo con él, por lo menos el hermano, eh, Teresa y Antonio, hermanos de Miguel, habían dejado la puerta entreabierta, porque como su hermano había salido con la novia, no, no la habían cerrado con llave, eh, entornada con unas sillas, y claro... <ríe> Miguel llega a la casa dando un portazo, tropieza con las sillas, se cae de bruces gritando que le persiguen, que le persiguen, los hermanos bajas y se, bajan y se lo encuentran en un estado eh, de mucha excitación, diciendo que le perseguía la estrella, con unas manchas extrañas que eh, algunos deducen que podría ser alquitrán, que eran muy difíciles de, de, de borrar. Y eh, en vista de que durante toda la noche él sigue manteniendo esa excitación, a la mañana siguiente le llevan a la consulta del médico, del doctor Monsal Becano, con el que yo estuve también en Sevilla después, y que recordaba perfectamente el caso. Y ante lo que cuenta este chico y los indicios que presenta, una conjuntivitis muy acentuada, una, eh, los párpados y los pelos del bigote quemados, eh, y esas manchas extrañas, deciden... Eh, acudir al hospital de Sevilla donde se le hace un chequeo completo y donde él denuncia una agresión que ha sido agredido por ese objeto y claro, según nuestros protocolos cualquier eh, eh, ingresado en el servicio de urgencias de un hospital que habla de una agresión bueno, el médico de guardia tiene que informar al juzgado y esto es lo que hace el caso diferente a todos los demás yo no he conocido nada parecido Tengo referencias de que existe un caso en Estados Unidos, donde también un juez llegó a, liber, a levantar unas diligencias por una presunta agresora ovni, pero este caso español es único, eh, por lo menos a nivel europeo. Eh, el caso tuvo mucha trascendencia, todas las publicaciones especializadas ufológicas tanto españolas la Stende, como la Foreign Social Review la Mutual UFO New, York, eh, New York, en distintos países hicieron eco del caso Benacazón eh, llegaron reporteros de prensa de toda España y de fuera de España, unos cámaras de televisión incluso en el lugar del supuesto encuentro decían haber encontrado unas marcas extrañas, pero nadie se ocupó durante 15 años de lo que a mí me parecía realmente interesante de este caso, que es la dimensión judicial claro, claro ahora entiendo por qué porque yo, este, este documento yo, es una de las cosas de las que estoy más orgulloso en toda mi vida fue uno de los documentos, mira que yo he conseguido documentos raros, todos lo sabéis bueno, Pero este es, lo tienes en tus manos y nos lo estás mostrando esto ha sido una de las cosas más difíciles y complicadas de conseguir porque desde el año 78 las diligencias judiciales Eh, eh, redactadas sobre este caso dormían el sueño de los justos en una caja dentro de un archivador perdido en los sótanos de los juzgados de Sevilla hizo falta engañar a un pobre tramitador judicial que estuvo 11 días buscando los, los documentos ah, por no, los no juzgados digas, no de hombre, sí, no, si ahora se habrá dado cuenta de que <risa> fue un engaño no vamos a, a entrar en detalles pero bueno, el caso es que conseguimos acceder a este documento que son las licencias que abre un juez, el juez Santos Bozalgil, el titular del juzgado número 6, con el que también estuve, y que recordaba además el caso, muchos años después, cuando yo estuve con él, y decía que para él este chico no mentía, que él, no él, que él llegó hasta donde podía llegar, llamando a declarar a los médicos, a los hermanos, y recogiendo su historia. Una historia sorprendente, y es el único caso de eh, que yo tengo constancia en la casuística española y creo que europea en que una presunta agresión ovni llega a ser recogida en unas diligencias judiciales oficiales de hecho hay que decir que cuando acudió al hospital sevillano de San Lázaro fue atendido por el psiquiatra Jorge Troaño que fue el que, bueno, pues se encontró con una persona que efectivamente se encontraba en, en un shock postraumático. Eh, la, el cuerpo prácticamente aparecía, como decías, con esa sustancia gelatinosa, como si fuera el guitrán. Eh, incluso se hablaba de, que, de quemaduras, pero que aparentemente era más el susto en el cuerpo que tenía que, que, que, que alguien que te pretendía engañar, ¿no? Y al final hay que decir que este caso fue sobreseído y finalmente archivada la causa porque evidentemente no había a quien imputar el delito, es decir, a quien sentabas en el banquillo, ¿no? Estaría bien que se, que se le se, se emitía, mandase un oficio a la Guardia Civil para que claro. buscase a los tripulantes bien, de la cabina voladora Pero si hay, si hay una segunda versión que a mí me parece tremendamente interesante, y ahora fíjate, vamos a cambiar los papeles. Él se pone de mí, yo me pongo de él, no, de Manuel Carballal, porque hay una segunda versión que nos dice que este hombre sabes por dónde voy. Que este hay varias hombre... versiones, porque En ese momento, él, él eh, me consta porque estuve en el pueblo. Le dijeron de todo, se dijo que mm. había sido una pelea, que se había... Efectivamente, se hablaba de una pelea con unos familiares políticos por una Entonces, serie de disputas que se habían llevado a una nave, le habían dado una pariza, le habían tirado al suelo, de ahí las quemaduras, roturas que presentaba en la ropa, en los restos de Alquitrán, porque además muy cerca del pueblo había una serie de talleres bastante grandes que estaban prácticamente abandonados desde hace de tiempo, y se barajó la idea de que un poco para no denunciar a esa gente lo que se... Bueno, inventó. Lo que se sacó de la cabeza era la presencia de esa nave de la luces, y, Evidentemente y, tendría que ser así, quiero decir, que si aplegamos la navaja de Ocar, eso es mucho más razonable que pensar en dos submarinistas franceses o americanos que venían en una cabina voladora a un pueblo de Sevilla, Oye, ¿no? Mira, según no me lo, parece muy razonable. Según lo narraba... Pero lo interesante de esa es historia, lo único claro. es que un juez titular le dio credibilidad y muchos años después, que esta es una de las cosas que a mí me sorprende porque en la mayoría de, de los casos fraudulentos, hasta Jordán Peña llegó a confesar, ¿no? Y nosotros no estuvimos, no hace mucho... Con, ...con Miguel Fernández... ...y él sigue manteniendo su sí. historia... ...lo cual es curioso... ¿no? ...lo que decía era que según lo narrabas... ...y decías el tipo de, de nave... ...que había visto Miguel... Me recordaba la serie del Dr. Hood que utiliza esa cabina de teléfonos para trasladarse de un lugar a otro de la época. No es único, pero, no es único. Pero aparte, eh, sobre el tema de la sustancia que decís gelatinosa, ¿en esa época se llegó a analizar, se pudo analizar esa no. sustancia y se pudo confirmar que era alquitrán o no se pudo confirmar ni que tampoco esa sustancia o, o similar estuviera cerca a los alrededores? Pero vamos a ver si es que lo normal, si, si a un juzgado Llega un chico contando que han venido unos extraterrestres a una cabina telefónica okay, y que, sí. que la han... Se le hable parte médico. Que le, le han pringado de Alquitrán, ¿no? bastante sorprendente es que un juez... Eh, no le pegó un... No, sí, sí, no le amoneste En el tiempo, claro. Pero claro. claro, algo verían, por eso te digo, sí, sí, que porque algo porque verían extraño, por lo menos estuve... el, el médico vería algo en, en el origen de esas eh, heridas... Que di, que abrieron el y dijeron aquí no, hay no algo. No tanto en las heridas, las heridas eran una conjuntivitis que decían yo estuve en el hospital, lo que pasa es que tuve mala suerte porque buscando los informes tanto en el departamento de oftalmología, como en psiquiatría, como en dermatología en todos lados, pero los informes los tenían almacenados estaban haciendo obras y los habían sacado a una especie de patio interior y con las lluvias, un tiempo atrás se había estropeado y, y era una pena, ¿no? pero bueno, sí, sí se conservaban referencias en otros lados, pero lo que ellos decían es que además sí de esa especie de, quema, de, que, de, de quemazón, quemaduras en, en, en los, peli, de los pelillos del bigote, de las cejas eh, la, presentaba una conjuntivitis que sí que podía ser eh, parecida a la que puedes sufrir si estás sometido a una luz muy brillante pero a otras 50.000 cosas o sea que en ningún momento era concluyente repito, lo, lo, lo que hace este caso distinto a todos los demás es que tengamos las únicas diligencias judiciales previas que se han redactado en Europa a nivel judicial por una agresión claro, pero por eso porque lo, lo toman como que es agresión si de hecho, no, el si no ozal, nos hubiesen lo que me dijo a mí, de años licencias. después cuando estuvo con él es, tengo aquí las notas yo creo que el joven no mentía y creo que algo extraordinario ocurrió aquella noche pero como comprenderás aquello va, va más allá de mis funciones como magistrado no existen antecedentes jurídicos sobre algo así y la verdad es que resulta incómodo mi deber como juez era atender el caso como cualquier otra agresión tratada en el hospital y así lo hice y él llegó hasta donde podía llegar Luego está otro caso, hay muchos en la historia de la ufología, mm. pero estamos centrándonos ahora en algunos casos ocurridos en nuestro país y uno de ellos se produce en 1917 creo que es, mm. tenemos que remontarnos muchísimo tiempo atrás, pero es exactamente igual que a los relatos que se producen en los años 70, 80 y 90, muy parecido y el eh, protagonista es un extremeño llamado Colás. Nicolás Sánchez Martín, el Colás... Es un caso antiguo, pero nosotros cuando tuvimos la oportunidad de reinvestigar este caso nos encontramos con nuevos casos más recientes, es decir, el fenómeno de lo que se conoce en esta región de Urdes como la luz de Ribera Oveja, muy cerca del pantano Gabriel de y Galán, no es algo que haya quedado exclusivamente en el marco de ese año 1917, sino que se ha reproducido hasta hace prácticamente 15 años. No son los últimos testimonios que tenemos de gente que asegura haber visto lo mismo. Estamos en una época en la que, por un lado, los contrabandistas conocían muy bien todo lo que eran los senderos, De, ...de estas sierras de, de noche hay que decir que eran gente pues, pues muy, con muchos arrestos ¿no? como dicen allí, no tenían miedo ni a lobos, ni a limañas, ni a ningún bichejo sobrenatural que se pudiera manifestar porque antes que nada había que comer ¿no? y eso lo tenía muy claro Nicolás Sánchez Martín cuando una noche montado en su caballería se fue a esa zona del pantano Gabriel y Galán la zona conocida como Ribera Oveja a buscar y a recoger castañas que es a lo que se dedicaba este hombre durante la noche ¿no? bueno, pues en un momento determinado aseguran las crónicas que él observó cómo en mitad de esa masa de agua Eh, ...había pues una especie de luz muy potente que definió como una especie de escobita de palma ¿no? porque decía que era muy estrecha por su parte superior y muy ancha por la parte posterior la cuestión es que el bueno del Colás imaginemos esta zona, esta región sin ningún tipo de luz salvo la de las estrellas y de la poca luna que había esa noche imaginemos una total oscuridad y de repente esa luz en mitad del pantano que se va aproximando hacia el caballo y que conforme se encuentra aproximadamente a unos 30 o 40 metros acelera su paso y se coloca debajo del, del caballo de Nicolás El susto fue tan tremendo por parte del animal que inmediatamente dio un respingo, colás cayó al suelo y al hombre no le quedó más remedio que salir corriendo. Evidentemente aquello no podía ser otra cosa que algo relacionado con el demonio. ¿no? Salió corriendo a casa y cuando llegó bueno, pues contó a sus familiares entre prácticamente espasmos, muy nervioso lo que le había ocurrido cayó en cama estuvo en cama tres cuatro días fue atendido por el médico del pueblo don vito ahí están las los, los bueno pues los informes médicos que se redactaron muy básicos y también por supuesto el parte de función no porque nicolás sánchez Martín murió a los cuatro días uh -huh. el dictamen de don vito fue muerte por causa desconocida está así de esta forma escrito y lo que, no, no es, no que... es un juez pero es un médico que casi casi pues casi como no si no lo verifica, fuera porque ¿no? estamos en una zona muy deprimida por aquel entonces en la que prácticamente ocurría casi de Todo, eh, la manifestación de este tipo de fenómenos era más habitual, podemos decir, que en el resto de, del país, posiblemente por ese propio aislamiento que tenía el pueblo el pueblo jurdano y, y bueno pues eh, el médico del pueblo, que en este caso no era médico del pueblo sino que era médico de toda la región, como los maestros, pues eran prácticamente los que tenían la ley, no tenían la palabra. Bueno pues eh, Don Vito lo que realizó antes de que, de que falleciera Nicolás fue lo que se denominaba botones de fuego. Los botones de fuego eran practicar pequeñas incisiones en los brazos porque aparentemente después de aquella experiencia al pobre Nicolás se le estaba, según decían, helando la sangre en las venas, y le estaba coagulando, ¿no? entonces la, la La que tuvieron fue aplicar estos botones de fuego, que era como una especie de tubitos metálicos que iban directamente a unos hierros candentes que estaban en la lumbre para calentar la sangre. Al final no se sabe si el pobre Nicolás murió por el encuentro con la luz o por los puñeteros botones de fuego, pero lo cierto es que el mismo día en el que él está observando, 1917, está observando esa luz sobre el pantano Gabriel y Galán, aproximándose a su caballería, tirándolo al suelo y prácticamente provocándole la muerte... ...pues tres días más tarde... ...pasando a ser el primer mártir de estos, de estos temas en España a más o menos unos 400-500 kilómetros en línea recta hay tres pastorcillos que aseguran estar viendo un ser sobrenatural en el interior de una cueva en Coba de Iria es curioso ¿no? la relación que hay entre un tema y otro porque yo no sé si se, se trató de lo mismo desde luego el mensaje que transmitió en un sitio o en otro fue completamente diferente, ¿no? pero ahí está el caso y la pregunta, la gran pregunta que nos podemos formular y os pido responder tan solo en 10 segundos porque tenemos que ir concluyendo ya este tipo de casos, habéis citado dos, pero hay decenas y decenas sí, sí. de casos, algunos con un final tan trágico como el de colas Se deben a que el fenómeno puede llegar a ser agresivo, independientemente de su origen. Puede llegar a ser agresivo en algún momento o a una consecuencia de la propia naturaleza, sea cual sea del propio fenómeno. Vaya pregunta. ¿Cuántos segundos dices? Y es entre los dos. Vaya pregunta. Es, es, yo creo que es muy peligroso, eh, partiendo de la base de que probablemente eso que llamamos fenómeno ovni son un conjunto de fenómenos diferentes de distinto origen, de distinta naturaleza y seguramente de distinta intencionalidad en sus encuentros con los testigos eh, yo creo que hay de todo y a veces este tipo de casos casi hay que afrontarlos más en el contexto del folclore porque dentro del folclore eh, tradicional también encontramos muchos episodios de encuentros con seres diabólicos o negativos que, que a veces han llegado a ...a producir la muerte del testigo... ...y que no se habían relacionado con ovnis o con extraterrestres antes del año 47. ¿no? Lorenzo. Pues hombre, yo pienso que por un lado tiene una relación con, con algo natural... ...mira, me viene a la cabeza ahora por ejemplo los célebres incendios de la Aroya... ...recordáis sí. en Almería, bueno, pues cortijos en esta zona de almeriense que se quemaban solos... ...y que posteriormente se dio una explicación de que eran grandes bolsas de gas... ...que de una forma u otra provocaban esos fuegos... Pero en el caso de, de Joao, en el caso del Colás, en, no sé si en el caso de, de, de Miguel, pero en el de tantos otros, no especialmente de aquella década de los 70, para mí, sin lugar a dudas, es algo que parte de un mismo fenómeno, yo no creo que haya que diversificarlo, creo que parte de un mismo fenómeno, que de una forma u otra tiene una intencionalidad, y en ocasiones esa intencionalidad ya no es solo jugar con el testigo, sino incluso experimentar con él. En estos casos la experimentación pues, llegó a conducir, desde mi punto de vista, a la muerte. Lorenzo Fernández, Manuel Carvallal, muchísimas gracias por adentrarnos en este proceloso mundo de las crónicas del misterio. A vosotros. Cuídados de los ovnis.